...en el 100.9, en la boca, la boca del pueblo. Del pueblo. digiles anti antiguo rayan tierruchimá que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos, trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, Al arte, la cultura, los barrios, con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga y entre iguales de la mejor. Precios escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformado en arte. FM Riachuelo, la 100.9 antes de colgarlo Juan ...hoy en El Gran Pueblo Salud... ...ante la noche oscura y violenta de los poderosos... ...33 cuadras de creatividad y voluntad de lucha de nuestro pueblo que no se detiene Muy buenas tardes estimada audiencia de esta gloriosa FM Riachuelo del barrio de la República de La Boca, muy buenas tardes a todas nuestras compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de esta hermosa patria por ser liberada Muy buenas tardes y muy, muy buenas noticias para todos nuestras compañeras y compañeros de aquí de allá y de más allá también, eh, que tengan la certeza de que nuestro pueblo no se va a rendir y va a seguir luchando. Muy buenas tardes Patricia Marrello, muy buenas tardes Sandra Chan y Janekini, ¿cómo les va a ustedes? Hola al Equipo de los Lunes, acá en esta gran jornada de lucha nacional Hola buenas noches Equipo de los Lunes, ¿qué es esto? Y somos, tenemos nuestro River Boca acá ¿Ah, No ¿sí? dividamos, no dividamos ¿Y yo qué vendría a ser? Invitado especial ah, Ahí va, bueno Bueno, mi nombre es Alejandro Lucero Esto es Al Gran Pueblo Salud por la FM Riachuelo Y tenemos una nutrida operación técnica Nutrida y bien alimentada operación técnica Sobre todo bien alimentada Bien alimentada Eh, con los controles en las manos de JR, a quien le enviamos un saludo, y por allí recién estaba una dupla inefable de Ludmila y Moni y Ludmila, creo que siguen estando ahí, ahí están, sí, sí. Le, le están haciendo medio el, el, no, le, le, en, una, usted, en la le ah, que usted se decía okay. cuando el champú le decían, le están lavando la cabeza y atrás las chicas la, <risa> alta militancia alta, alta militancia, militancia a JR que es Seguramente nos va a poner la mejor de la música Jota, para él. Jota, Jota. Así que equipo. bueno, hay, hay equipo. Hay equipo. Bueno, ¿Por qué alegría? ¿Por qué este, este clima de entusiasmo? Porque hoy ha sido una jornada de lucha. Y cuando tenemos jornada de lucha, el día anterior nos preocupamos, nos cuesta dormir, nos preparamos, tememos lo peor. Y después que vimos la actividad, realizamos la actividad y vemos... 33 cuadras de compañías y compañeros de trabajo genuino en cada uno de los merenderos y comedores, eh, por lo pronto de, de lo más cercano que fueron los que pudieron venir. 33 cuadras, ¿ustedes se imaginan 33 cuadras? Bueno, esa es la distancia que hay entre Juncal y, Mar y Carlos Pellegrini, ahí en el petitero barrio de Recoleta, donde está la casa Carlos Néstor Kirchner por ejemplo, entre otras sí, lugares. Donde funciona el Ministerio de... Capital eh, Inhumano. Cap Capital Inhumano, <ríe> ¿sí? Hasta San Juan y Bernardo de Grigoyen, más o menos que era la distancia que había todavía gente, ¿sí? Eh, no, no sé cómo contarles, porque en un momento quise... Empecé a caminar y a filmar, y me quedé sin, sin capacidad en el celular para guardar el video, porque ah, sí, eran bueno. tantas cuadras... Que, que se me hizo un video pesadísimo, ¿no? quería firmarlo todo corrido, imposible, había que ir no sé, en una moto, en un dron, eran muchas, muchas cuadras. De compañeras y compañeros ahí dando sí, sí, la lucha. Sí, sí, eh, y dando la lucha y dando testimonios. Eh, uh -huh. Si hay algo que caracterizó la actividad de hoy fue que realmente eh, los que tomaron la palabra, ya sea con sus cánticos, con sus, eh, con sus interpretaciones de lo que está sucediendo... Con su versión de lo que pasa cada uno de estos días en esta patria completamente humillada, que es una palabra que va a resonar bastante en las entrevistas de hoy. Esta patria humillada por este poder nefasto de poderosos, eh, más, más viles y más maltratadores y más injustos que nunca. Eh, no se parece al macrismo no es peor que el macrismo compañera no, pero es como el menemismo esto es peor que el menemismo no, son la dictadura esto es peor que la dictadura vienen para dejar definitivamente destruido eh, cualquier institución que esté en favor del pueblo mal haríamos en hacer una falsa comparación entonces seguramente, nos vamos a quedar cortos porque cambió claro. el mundo Cambió el mundo y eso es lo que nos cuesta entender. Sobre todo a los que tenemos algunos años encima eh, porque creemos que bueno el mundo ya está como lo entendemos y entonces, bueno, hay otra vez eso ya lo escuché. No no, no no, no, no. Cambió el mundo. Estamos en un mundo en guerra, realmente en guerra. Revisen noticias en cualquier portal de noticias, en cualquier diario, escuchen la radio. Estamos en un planeta en guerra eh, pero guerra ya hubo, ya estuvo la primera guerra mundial la segunda, mentira la primera guerra y la segunda guerra mundial fueron guerras europeas no había guerra en todos los países del planeta, no había conflictos de intereses dirimidos a balazos en todas las partes del planeta, bueno pero acá en América del Sur no hay balas, como que no hay balas eh, fíjense lo que pasó hace poquito en Ecuador, fíjense lo que pasa permanentemente en Colombia, en México en Eh, lo que está pasando en algunos en algunas provincias de nuestra patria, de algunas localidades o sea que estamos en una situación en la cual eh, es sumamente novedoso el nivel de deterioro y el de avance fenomenal que tiene este poder dominante dispuesto a arrasarlo todo, todo, todo, todo. con lo cual y con esto cedo la palabra uh -huh. con lo cual eh, las payasadas de los funcionarios actuales pero también la de los que estuvieron hace poquito, que dejaron el terreno preparado para que esto pudiera ser, es es prácticamente incomparable con el nivel de violencia y de delicosidad, de, de guerra que estamos atravesando con este poder dominante que hoy decíamos. ¿no? La privación contra eh, la solidaridad del que nada tiene. Privar es eso, privar es... No dejar al otro nada. Ni aire. Ni aire. Aunque me sobre. Aunque me sobre. O no han escuchado las grandes... Ustedes... A, eh, eh, esto que nos cuentan un montón de compañías y compañías... Que las grandes empresas de alimento tiran. tiran la comida aunque les sobre. Con tal de que no la coma nuestro pueblo. En el país que se produce más alimento del planeta. Cu para 400 millones de habitantes somos 45. Miren si no sobra comida. La tiran aunque les sobre. No te doy el agua aunque te sobre. Tengo un lago para mí solo, ¿no? aunque nunca me baño, me moje ni los pies. me mojo ni lo pieno y me me sobra el agua para mí solo. Nada para para el otro, nada para para el otro nada. Para el otro nada, todo para mí. Ay, eso me hace acordar cuando los niños, ¿no? Sí, sí, pero son niños. Bueno, algo de eso. Nada para el otro. Todo para mí. Estamos en esa situación. Y con esto sí voy a cerrar. Tengamos advertencia respecto de esto, porque esto sin querer, me refiero a esto de nada para el otro, todo para mí, esto a veces sin querer, espero que sea sin querer, a veces derrama Contagiosa. contagiosamente en nuestras propias entrañas, en nuestras propias unidades, en nuestros propios espacios. Y en nosotros también. Y en nosotros mismos. Nadie está a salvo. Con lo cual, ¿Por qué? Porque es una cultura dominante que derrama, eso es lo que derrama, no derrama la riqueza, uh -huh. derrama... El odio, el egoísmo, el maltrato, ¿sí? El salvarse solo. El salvarse solo. Entonces... Sí, dos cosas voy a subrayar de lo que decís. Primero, la caracterización que hiciste de la guerra, de recursos, claramente de recursos, lo definiste muy bien. Y segundo, este derrame que también atraviesa la institucionalidad y las organizaciones. Y también resaltar esto, ¿no? Que son 33 cuadras de, de compañeros que entienden quizá Primero la, la emergencia, lo estamos diciendo hace 50 días más o menos, eh, y después que escuchaba ¿no? lo de la guerra, y lo venimos diciendo, que, que la guerra no es un eh, no sé un pelotón de milicos en la calle, no. sino que... y que es la bala también, porque la bala puede ser una dosis más de la droga en el barrio, puede ser el desabastecimiento de las ollas, puede ser... Eh, hay un disparo directo en el medio de los ojos que es... Darle respuesta al que viene con el taper y decir, no, sabes que hoy no no tenemos para... Sí, para financiar una obra social de, de personas que tienen el potencial. Ir al ir a, a, a una guardia y que te digan, no tenemos ni gasa. ¿Entendés? Entonces esa, esas balas que lamentablemente existen y hacen que nos las disparemos entre nosotros mismos. Porque después el que da la cara es el compañero, es el, el enfermero precarizado, es el que sostiene una olla entonces parecería que la bronca es con el que no me dio de comer porque la olla está vacía y es el que se olvidó de, de, mí. de que esa mercadería se está de literalmente pudriendo en un galpón y no se la bajan a los compañeros eh, y son derechos no que hemos conquistado como pueblo y que tenemos que, que seguir en pie para que nos escuchen y pacíficamente y sobre la vereda y organizados eh, cuando decías que, que los compañeros cuando hablaban, cuando se mostraban muchas pancartas, eh, mucha disponibilidad, mucha ¿cómo se dice eh, colaboración. Cuando uno va a hacer una pregunta, el compañero sabía lo que estaba, respondía de una, sabía por dónde nos están dando, eh, que nos están humillando y qué íbamos a reclamar. Eh, porque siempre van a la pregunta eh, esa al es, amarillismo. Es muy bueno eso que señalas ¿no? Eh. ¿No sintieron hoy la sensación de que eh, estábamos caminando en un terreno amigo, digamos, yes. que todos nos Re, mirábamos? Más allá del barrio que era. Es como, ¿vieron cuando hacemos esa, esas trapizondas, no? El que, hace de cuenta que no te conozco, ¿no? <risas> pero todos nos conocemos y nos guiñamos sí. el ojo. Hoy había un clima de eso de eso en la calle, ¿no? Había, eh, bueno, yo no conozco a todos los compañeros de 33 cuadras, eh, pero exacto. sin embargo, veía nos todos conocíamos. y todos nos mirábamos, punta punta, ¿no? La y nos cámara, identificábamos quiénes sí. éramos, ¿no? Sí, Muy de barrio, por otra parte en los Muy barrios... de barrio en, un, en una parte de la ciudad que es, bueno, por lo pronto nosotros estuvimos en, la, en las primeras 15, 20 cuadras eh, 15 cuadras menos, sí, 15 cuadras en eh, una parte del barrio que es un barrio bastante raro porque es medio turístico sí. viste que Recoleta es medio turístico hay gente de todos lados, hay gringos si sí, pasaban los bondys de turismo oficinas, no sé qué le en ese sí, momento claro, ¿viste? ¿eh? Sí, sí. hay hoteles internacionales sí. no hay y todos miraban, ¿viste? Con, con cara rara. Entonces te identificas rápidamente con quién es del palo y con quién no, digamos, ¿no? Sí. eso eso había una comodidad allí, ¿no? Ah, me parece a mí. Sí, sí, sí. sí como decía, más allá de, del barrio era eh, los compañeros, las caras, la el querer estar, básicamente. Bueno, si les parece con esto estamos vamos a escuchar un temita y terminamos de acomodar un poquito esta mesa tempranera hoy, ¿no? De este lunes... Una puntualidad este inusual. este primer lunes de febrero, uh -huh. 5 de febrero, con la alegría que a pesar de las balas, nosotros estamos vivos. A pesar de la mala onda y del exterminio del poder dominante, estamos vivos felices y con ganas de estar esta batalla pacífica, que es otra de las cosas que van a pasar. La explosión de la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento, no le importa si su destino es violento, va tranquila la bala no tiene sentimientos como un secreto que no quieres escuchar la bala va diciéndolo todo sin hablar sin levantar sospecha asegura su matanza por eso tiene llena de plomo su panza para llegar a su presa no necesita ojos y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo la bala nunca se da por vencida si no mata hoy por lo menos deja una herida luego de su salida no habrá detenida obedece a un patrón solo una vez en su vida hay poco dinero pero hay muchas balas Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud 19 y 17 de esta calurosa tarde de verano aquí en la República Popular de La Boca eh, vamos a avanzar en tratar de relatar eh, los acontecimientos de la jornada de hoy y también eh, acercarles algunas eh, interpretaciones de lo que está en juego en esto que estamos atravesando en este tiempo tan complejo pero también tan alentador cuando... Somos parte de ese pueblo que se despierta y camina. Eh, la jornada comenzó allá cerca de las 8 de la mañana aproximadamente. Sí. fue Empezó a llegar llenarse de gente las inmediaciones del Ministerio de Capital, Capital. Humano. Eh, incluso 7 eh, y media ya había gente que estaba por la zona. Eh, y cercano a las 9 comenzó la jornada, ¿no? hubo un montón de postas sanitarias en distintas eh. Eh, en las distintas cuadras, en estas 33 cuadras había siempre un lugar, aunque sea una sombrilla, un gazebo o simplemente dos o tres compañeros, compañeras con sus pecheras eh, estando allí por la ante la dificultad que pueda atravesar un compañero estar tanto tiempo en la calle con uh -huh. el calor que estaba Valor, haciendo, por suerte eh. por suerte eh, a esa hora eh, la vereda de la de donde estábamos Haciendo las filas estaba la sombra, con lo cual se soportó bastante bien. Y a partir de allí eh, también había en algunas cuadras hubo reparto de alimentos. Fuimos muy cuidadosos para que cada cuadra estuviese completa. Y también contamos con la presencia de esta emisora comunitaria, la FMR Riachuelo, que propuso cerquita y nomás a metros del Ministerio de Capital Humano una radio abierta. Y así comenzaba esta mañana y lo, lo traemos al aire de la Gran Pueblo Salud porque fue un disparo de alegría y de entusiasmo para la batalla que recién a esa hora, tempranito en la mañana comenzaba con la voz de nuestra querida compañera Sofi y con esta con esta recepción que le daba a la a la fila del hambre. UTEB, Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Buenos días, estamos acá en esta radio abierta, en Carlos Pellegrini, casi juncal, en las puertas de las oficinas del Ministerio de Capital Humano. Estamos en esta acción colectiva organizada desde el UTEB, Fila Contra el Hambre. Eh, estamos las compañeras, los compañeros de la Economía Popular, trabajadores que todos los días se encargan de alimentar al pueblo, que todos los días, con dos palitos de escoba, porque nos dan dos palitos de escoba, hacemos magia para poder sacar adelante nuestro país con nuestro trabajo. Eh, así que, bueno, estamos acá, todos juntos. Vamos a empezar este programa especial que estamos realizando desde la FM Riachuelo, aquí a las puertas de el Ministerio de Capitán Humano, o las oficinas donde se cuenta la ministra Sandra Petrovelo, Petrovelo, que bueno, la semana pasada estuvimos haciendo Perpetuo. una acción, Perpetuo. también organizadamente desde el UTEP a nivel Perpetuo. nacional, una jornada que lamentablemente terminó en represión a, en estas mismas puertas de las oficinas del ministerio, eh, exigiendole a la ministra que atienda organizadamente a los comedores a los movimientos que estamos todos los días tratando de parar la olla. Hace más de 60 días que empezó eh, la nueva gestión de Javier Milei y todavía no tenemos respuesta en cuanto a la bajada de alimentos. También han bajado el programa de las Naciones Unidas, el PNUD, con el cual nosotros, las organizaciones, eh, lo utilizamos para poder alimentar a nuestro pueblo para poder alimentar a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras que todos los días dan el ejemplo con el trabajo autogestionado, con el trabajo organizado, ya que el sistema nos descarta constantemente. Por eso nos organizamos eh, y bueno tratamos de pelear contra el hambre que lamentablemente vive nuestro pueblo a causa de la gran inflación que se está dando todos los días, que desangra los bolsillos de nuestras compañeras y compañeras que todos los días los supermercados, sin pensar en, en las capacidades de monetarias de los trabajadores, eh, sube Estaba los precios sin importarles. Por eso la semana pasada estuvimos acá y también estuvimos en las puertas de distintos supermercados entregando petitorios, haciéndoles conocer la realidad que está viviendo nuestro pueblo, la realidad que se están viviendo nuestros barrios, que es de una angustia total de vecinos y vecinas que van por las ollas y que a veces, lamentablemente, se tienen que ir con las manos vacías, no nos da, eh, no nos bajan comida y bueno, eso nos hace tener que achicar a veces las raciones y la Ministra Sandra Petogelo no es la que le tiene que decir que no a las vecinas y a los vecinos que se acercan para buscar comida, ¿no? Incluso, bueno, la semana pasada... En una jornada de lucha que hicimos a la mañana aquí en estas mismas puertas la ministra tuvo el el tuvo la, cómo decirle, la actitud de bajar eh, con una soberbia, con una soberbia preguntar uno por uno quién tenía hambre que los iba a atender de manera individual. Y acá un cartel que tiene una compañera está muy clarito, dice, lo vas a tardar 43 años en atender a los 4,5 millones de compañeros y compañeras que asisten a los comedores. Así que, bueno, además de hacer ese circo preguntando quién tiene hambre de manera soberbia, no atendió a ningún compañero, se fue y después sucedió lo que sucedió, la tremenda represión que sufrieron nuestras compañeras que todos los días cocinan en los comedores, dejándose el alma para que los vecinos y vecinas tengan algo de comida a la panza eh, bueno, además de esa jornada después tuvimos un petín, ahí una marcha bueno. en congreso también repudiando la ley omnibus y repudiando el DNU que salió que sacó oh, mi no ley a los pocos días de haber asumido, un DNU no que se acredita de todos de los también, poderes eh, de, los de del sistema eh, de electoral. De Chani, eh, eso nos preocupa un montón, de porque de le da la, de la de muñeca de para de poder de tomar las decisiones de de que quieran también. sobre nuestro país, como lo estamos viendo, sí, como la ley sí. OVNIUS, que también desguaza y vende nuestra patria de a pedacitos. El por el eso estamos también acá, porque no solamente estamos peleando contra el hambre, sino que también estamos Pato, peleando por un... También por una patria libre y soberana, una patria que podamos construir desde los trabajadores, con los trabajadores como columna vertebral de esta construcción que se está armando. Y bueno, vamos a estar haciendo este programa especial, entrevistando a algunos compañeros, preguntándoles cómo la están viendo, poder eh, armar juntos una estrategia de lucha, un plan de lucha que contemple bueno el contexto social, que contemple la unidad, que es lo más importante ante estos momentos más difíciles. Hoy lo que nos separan son solamente matices y lo que nos une son muchas cosas, no solamente el hambre, nos une también las ganas de liberar a nuestro pueblo, nos une también las ganas de que nuestros vecinos estén mejor, así que acá estamos. tenemos muchos compañeros y compañeras con, con carteles, con banderas, aquí haciendo una fila, Así que vamos a poner un poco de música y volvemos con este programa especial, entrevistando a compañera y compañeras de la economía popular. Así arrancaba la mañana con nuestra querida Sofi Valdeano, ahí arengando, pero también presentando, interpretando, haciendo una secuencia de los acontecimientos sucedidos en, las, en la última semana ¿no? que fue cuando comenzó todo esto con precisión explicando que fuimos a reclamar eh, la comida para los merenderos, para los comedores eh, eh, el dinero del de, de, de PNUD que para que quien nos escucha dice que es esa sigla, es un dinero que viene de Naciones Unidas destinado eh, a alimentos. alimentos exclusivamente para los países en desarrollo, uh -huh. para la gente vulnerable en los países de desarrollo. Y no es un dinero que, de, que sea de propiedad del Estado Nacional Argentino. Viene directamente un, de Naciones Unidas. Exactamente, y tiene que ser aplicado, ¿no? nadie lo puede destinar para otra cosa. Pero estos... Iba a salir la guarangada. Uh -huh. Este gobierno actual ha decidido también intervenir ese dinero para que nuestro pueblo no pueda acceder a los alimentos. En una actitud francamente irrespetuosa de ese programa, que es un programa internacional. Bien, la mañana empezaba a circular y, bueno, además de Sofi, desde el fogón la teníamos a Chani haciendo entrevistas. Sí, sí, Chani, nuestra querida Sandra Yanequine, que está aquí, la de los olis. Así que, eh, con quién ¿a quién entrevistaste primero? Sí. Bueno, eh, a la compañera Claudia, como hay diferentes voces no solamente de, de la ¿cómo es? del Movimiento Popular Los Pibes, sino que también eh, había compañeras de diferentes orgas en las postas esta, yo decía hídrica, bueno, hay de hidratación eh, y estaba muy se, bien porque tenían agua, claro, claro. Y se animaron a hablar, si bien Como te digo, estaban todos reanimados. Era como, pero nosotros, ¿qué, qué podemos decir? ¿Y, y eso, porque el rol era muy importante en un día como hoy. Así que, ¿podemos escucharlo, no, Jota? A, a Claudia. A Claudia. Vamos Bien. con Claudia. Y estábamos un poquito más lejos que el ministerio, ¿no? Eso, sí. Para referencia. Sí, un par de cuadras. Vale. Bueno, estamos también en la posta donde los compañeros se pueden hidratar, ya que es una jornada de mucho calor. Y no sería posible sin las compañeras que están asistiendo, así que... Eh, preséntate por favor compañera y eh, primero de dónde sos eh, mi nombre es claudia soy de 3 de febrero de casa pueblo eh, y nada estamos acá con las compañeras de distintos distritos eh, repartiendo agua y el hito para la para los combas y, y la verdad es muy indignante inhumano todo esto que tenemos que hacer humillante también eh, y nada estamos acá para para dar una mano. ¿Y qué opinas de que tengamos que hacer una fila, de que supuestamente nos van a atender uno por uno? Eh, ¿Crees que eso es una solución? ¿Crees que vamos a tener respuestas? Eh, la verdad, espero que, que tengamos una respuesta, porque, como te decía, es inhumano hacer esto y es una humillación siempre para la clase baja, como siempre somos los últimos de la fila y somos los que tenemos que estar pagando los platos rotos. Eh, no veo a ningún... Eh, a ningún político acá eh, haciendo la fila ni, ni la casta, como decían eh, haciendo la fila del hambre la verdad es una tristeza para, para todo el pueblo argentino es, es humillante ¿y qué podrías decirle a los compañeros que están haciendo fila no solo por ellos mismos por una necesidad propia, sino que para sostener sus merenderos, sus ollas para poder darle la cara a la gente, porque son la cara visible la que le tienen que decir que no cuando no hay mercadería con qué cocinar Eh, y están acá bancando las horas y el sol para que los puedan atender que qué palabras podría ser los compañeros y la verdad Ana, eh, fuerza compañero porque compañeros porque es lo que porque así como ganamos nuestros derechos estamos en la calle donde siempre estamos y, y vamos a seguir estando si no nos atienden y nos siguen eh, un millón de esta manera Bien, ahí escuchamos a la compañera Claudia, Claudia, de 3 de febrero que estaba en una de las postas de hidratación porque hacía mucho calor eh, si les parece eh, para no desacomodarnos con el horario, vamos Dale. a la tanda la, bien, bien. IJ, la tanda, nos vamos a la tanda rapidito y volvemos en esto que es el Gran Pueblo de Salud, en esta jornada tan particular, en la fila del hambre, la fila más larga lamentablemente, pero con mucha, mucha garra y mucha batalla Cuidémonos del calor. sigue estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra calor. Buenos Aires, Ciudad. Venite a la Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FMR Riachuelo 100.9 FM. anti antiguo anti gorra y anti ruchima, que seamos de calle no nos va a callar Entre nosotros no somos los enemigos, trató mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios, con esa gente, trató mal, esa gente es mi enemiga, y entre iguales y la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante Mensaje positivo transformado en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Bien, 19:32, la fila del hambre, la fila más larga en un gobierno vergonzoso que nos está ...tocando y que no merecemos en eh, una tanda muy corta. Así que eh, retomamos los testimonios. Prestemos y vamos... atención a lo que dice Elías. Directamente nos vamos al testimonio de Elías. Bueno, estamos acá con el compañero Elías Velásquez y eh, nos va a comentar un poco sobre la jornada eh, nacional de lucha en la que estamos haciendo una fila frente a capital, el ministerio de capital humano eh, para que nos atiendan y atiendan la, la urgencia alimentaria preguntarte velasquín como te conocemos todos ¿qué, ¿qué pensás de la iniciativa de la ministra de recibirnos uno por uno eh, y que tengamos que estar haciendo esta fila en la calle para ...la cantidad de compañeros que somos y, y si ves posible una respuesta. Eh, primero me, faltó una, me pareció una falta de respeto, la actitud de, de la ministra... ...hacia no solamente los movimientos populares, los compañeros... ...sino falta de respeto a todo el país... teniendo en cuenta el nivel de necesidad y de crisis que está pasando ahora mismo. Eh, nada, me parece importante remarcar el, el nivel de crisis dice el tema de la escuadra, de los compañeros, que se empieza a ver un poco que nada, el recurso de que parece para ellos un recurso nada que es regalado, un recurso que fue conquistado a través de lucha y es un derecho, no es algo que se tiene que negociar, algo que se tiene que pedir, es algo que se tiene que reclamar porque es nuestro por derecho. Eh, me falta una falta de respeto, que se esté se tenga que hacer esto para recibir algo que es nuestro, es como, es, tengo eso se tiene que recibir de manera natural. No solamente es un recurso que sirve para compañeros para que puedan subsistir, porque muchos compañeros, como está el nivel de crisis en este país, no pueden comprar comida para su familia. Entonces viven a través del PNUD y las cosas. Pero no solamente eso, los recursos también sirve para los merenderos, que esos merenderos son los que alimentan a los compañeros y vecinos de los barrios, porque no es el gobierno que baja la comida, no es el gobierno que le da de comer. Son los merenderos. ¿Cuántas familias, cuántos niños? Yo mismo me quería traer merenderos. Con mi familia no tenía para comprar nada y a través de merenderos íbamos sobreviviendo. Entonces son esas mismas herramientas, esos mismos compañeros y vecinos organizados que realmente ayudan a nuestros vecinos para poder subsistir. En la pandemia fue claramente el ejemplo de eso. Nuestras vecinas, vecinos del barrio, fue lo que fueron dando de comer a los mismos vecinos. Es eso. Y es una herramienta, un recurso que utiliza para, para poder construir algo distinto. Hago claramente que este gobierno no está pudiendo construir y no creo que vaya a construir Entonces me parece importante marcar resistencia, marcar que estamos acá eh, y es un paso más, es una lucha larga y hay que hay que resistir y saber marcar la cancha. ¿Y qué le podrías decir a todos los compañeros que están ahora no con el calor, eh, parados un montón de horas, pero sabiendo que están convencidos de que van a luchar no solo por lo propio, sino por... Eh, ...tener algo en, la, en las ollas que realizan en sus barrios... ...y que son los que le tienen que dar la cara al vecino cuando no hay con qué cocinar... ...¿qué les dirías? Primero que gracias, porque a pesar de todo esto no solamente hay compañeros jóvenes... ...sino compañeros muy grandes con problemas de salud... ...y eso hay que agradecer desde acá mi esfuerzo, a todos esos compañeros... ...porque yo soy joven y no puedo aguantar, pero hay compañeros mucho más grandes... Eh, ...y estar acá aguantando esto muestra el nivel de importancia... ...no solamente buena necesidad propia, individual sino por el entendimiento de que es para para los suyos, es para su cooperativa, es para sus compañeros, es para sus hijos es para todos los vecinos y vecinas que depende de ese emprendero. ¿Cuántos vecinos y vecinas dependen de un merendero en su barrio? Entonces, hay que tener más conciencia sobre eso y de que no es un simple recurso que es regalado, sino algo conquistado a través de lucha y sudor. Impecable, Elías, ¿no? Tiene 18 años Sí, 18 recién Hoy lo abracé y lo felicité <risa> eh, Un sentimiento profundo Genuino de, Recuerda de su infancia De sus dificultades Y eh, sí, agradece cómo Y como hace cargo de la devolución de que eso, La primera ¿no? palabra es Primero gracias bah, mm. Ya está <risa> Así que, bueno También la tenemos a nuestra compañera Estela Estela Discoz que hay de del Fogón sí, bueno, de Una de las coordinadoras del Fogón que decía esto que JR les va a compartir ahora. Buenos días, ¿cómo va? Eh, la verdad que esta jornada de lucha me parece bien, pero a la vez patética porque no tendríamos que estar en este momento acá demostrando que tenemos hambre. Eh, yo en ese momento con la ministra salió uh, a decirnos que tenemos que entrar uno por uno, sentir una falta de respeto, se nota que la ministra nunca en, fue caminar a un barrio, nunca se encontró, ni siquiera habló con un pobre, porque no diría eso, es una vergüenza lo que está pasando, es una vergüenza venir, pero a, a nosotros no nos queda otra que venir a demostrar que sí, realmente la estamos pasando mal nosotros y en otros familiares y nuestros conocidos. He visto muchas compañeras y compañeros, algunos con un poco de movilidad reducida, pero haciendo la fila y bancando acá el, el calor, la calle, eh, ¿qué le puedo decir a esos compañeros que hoy se acercaron y a los más eh, demás compañeros que están en todo el territorio argentino haciendo la misma demostración de fuerza? El, lo que le puedo decir que se llega con esa fuerza, con esa lucha, que eso no se tiene que terminar, pero no va a ser fácil. Así que tenemos compañeros, tenemos que tener paciencia, estar juntos y seguir para adelante. Mensaje de, de entusiasmo, mensaje de, de fe, de esperanza eh, y sobre todo aguerrido de nuestra compañera misionera. También eh, la tenemos ahí a Roxy, hablando de luchadoras y de sentimiento profundo de nuestros territorios. Roxy Cainso, que esto es lo que decía, una de las más buscadas por la prensa. ¿sí? Eh, esto es lo que Una decía, madre en lucha. Una madre en lucha aquí en, en, en la marcha de Bueno, estamos acá con la compañera Ro Roxy Cainzos eh, en esta jornada de lucha nacional, haciendo la fila como todos eh, los compañeros que llevan un par de cuadras, un par de horas eh, cerca del Ministerio de Capital Humano esperando que nos reciban. Y preguntarte, Roxy, antes que nada, eh, ¿qué te parece esta iniciativa o esta propuesta ¿no? de, de la ministra ...de que tengamos que ir uno por uno... ...para poder visibilizar el hambre que está volviendo el pueblo... ...como si no estuviese enterada. Y mira la semana pasada estuve acá... Eh, ...escuché cuando dijo todas estas cosas de que no se iba a recibir... ...si hacíamos una cola uno por uno... ...y que ella solamente iba a ayudar individualmente y no colectivamente... Que, bueno, sabemos que eso va eh, de la mano con el gobierno que ellos quieren están implementando, pero lo que yo creo es que, bueno, sí, que hay que darle lucha. No sé si sabe la gente que, que está pasando hambre, hay mucha gente que todavía no despierta, que está manipulada por este poder, pero bueno. Acá lo importante es que nosotros, eh, los comedores, los merenderos, hace muchos años que venimos ayudando mismo a los políticos a que esto no explote. ¿No? hemos eh, sido muy importantes también en la pandemia y, y seguimos siéndolo y me parece tan poco inteligente que no nos den eh, para que podamos ayudar al pueblo a que no pase hambre y no impulsarlos a que salgan a las calles entendés entonces nada eh, creemos que ya pasó 50 días desde que asumió en 40 días destrozó los 40 años de democracia que teníamos y las cosas los derechos que habíamos logrado como compañeros y ahora en 50 días creemos que ya es tiempo de que nos bajen la mercadería para poder ayudar a nuestro pueblo. Nosotras hace 5 años que tenemos el merendero en la boca y nunca nos pasó esto de no poder eh, darles nada a los niños. Justo ahora cuando están por empezar las clases y necesitan estar comidos, necesitan tener la mente eh, lista para poder estudiar. Así que me parece muy deshumano no todo lo que está haciendo. Se llama Capital Humano y la verdad es que de humano no, te, no veo nada. Y decirle esto a, Pet, a petrovelo y a Miley, que el hambre no se negocia. Y el hambre tampoco espera. Y que duele en nuestros barrios. Que por favor se fijen lo que están haciendo. Bien. Eh, el hambre no se tolera por eso exigimos insistí ahí Roxy que fue insisto, eh, fue, la, la, más fue buscada. la más buscada la llamaron, eh, le hicieron varias entrevistas de distintos medios que estaban presentes medios no de la economía popular sino medios eh, convencionales medios me, anque an hegemónicos eh. uh -huh. eh, vamos, a, a vamos a escuchar un mezcladito de distintos momentos de la jornada de hoy de distintas Eh, casi en tiempo real en cada momento de la mañana que fue eh, distintas entrevistas a nuestro coordinador nacional eh, y además secretario de derechos Humanos del la UTEP, Lito Borelo que va perfilando y mostrando durante estos distintos fragmentos de entrevistas que le hicieron las compañeras de la Riachuelo eh, de, qué se trata, de qué se trataba esta marcha de esta mañana un poco la historia de esta marcha de la mañana Y también como nuestro pueblo va recuperando la eh, iniciativa eh, luego del sacudón, del cambio de gobierno y de las fortísimas medidas de evaluatorias económicas. Jota, Vamos a adentrarnos en el programa especial. Estamos en comunicación con Lito Gorelo, Secretario de Derechos Humanos del UTEP y también Coordinador Nacional del Movimiento Popular Los Pibes.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 Otro, otro modo de democracia y esto es lo que nos trae el hito eh, con su interpretación el hambre es real nadie está en duda nadie pone en duda ese hambre eh, solamente lo ponen en duda eh, los funcionarios de este gobierno porque porque saben que retindo retirándonos, eh, retirándonos la, los alimentos lo que hacen lo que los hacen es quitarnos el oxígeno uh -huh. quitarnos la posibilidad de que nuestro pueblo siga siendo protagonista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 Marca desde las vísceras el modo de hacer política. Y Acla es que nos, aclara todo. Y esto es lo que nos está trayendo Lito, no es la interpretación. Es el hambre, pero es nos matan de hambre porque nos saben que somos invencibles. Así que esta es la, la, la, la oportuna intervención de Borelo. A continuación lo que tenemos son pequeños fragmentos de eh, lo que fue una parte del cierre que, que fue el único compañero de la UTEP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 Bueno, ese último audio se ve que se nos, se nos escapó. Eh, lo que planteaba ahí eh, Gramajo era precisamente esto que anticipaba Patri, eh, cómo este, este gobierno construye relatos eh, y ahí en un contrapunto con una compañera que también le grita, dice son relatos y mentiras. Así que iguala los relatos del gobierno con las mentiras y plantea básicamente que si esto no se resuelve seguiremos yendo semana tras semana. Así intentamos hacer un breve reconto por eh, el, el pequeño cierre que, que armó eh, Peluca y eh, estuvimos ahí tratando de poder acompañarlo. Eh, mientras todo esto sucedía aquí en la Ciudad de Buenos Aires, lo que hay que tener en cuenta es que en los distintos lugares del país hubo distintas acciones llevadas a cabo. Eh, en muchos de ellos... Lo, lo que sucedió y esto es casi una norma de lo que está pasando es compañeras y compañeros de distintas organizaciones que van a presentarse a espacios como el ANCES, sí, sí. del ANCES los mandan a los Ceder, que son sí, eh, los, los centros los centros sí. de referencia del Ministerio de Desarrollo, de, de, que antes era de Desarrollo ahora es de Capital Humano y que se encuentran los compañeros en esas de, de, dependencias. Compañeras y compañeros trabajadores del Estado que no tienen conducción, que no tienen nombramiento de los jefes, no hay jefes ni cargos eh, que, que los conduzca, están como en un estado de, de hibernación, como están en letargo mm. los compañeros y las compañeras de las ofic distintas acá, oficinas de Estado. Sin destino. Entienden lo que está pasando, pero no pueden dar respuesta, tan temerosos a su vez de perder el propio trabajo y de quedar en la calle. Eh, la verdad que un estado paralizado y desarticulado, Eh, esto es lo que están en está, encontrar nuestras compañeras y compañeros en las distintas partes del país Donde hicimos también las mismas actividades de, de la fila del hambre Aquí en Cava se hizo en cada una de las provincias y distintas localidades de, del interior del país Mal llamado interior eh, Una muestra de eso es lo que nuestra compañera Fanny nos envió de su trabajo como además Eh, cronista popular, rep, no eh, corresponsal popular, corresponsal popular. Eh, charlando con dos compañeros de Salta. Fanny es del ángel de la bicicleta, un comedor y merendero en Salta, en la ciudad Salta capital. Esto es lo que nos enviaba hoy a la mañanita Fanny. Hola, buenos días. Estamos acá con el compañero. Queremos saber por qué se están juntando y cuál es la idea. Sí, la verdad que nos, nos reunimos, bueno, estamos haciendo una protesta que es nacional, primero que nada, eh, la ministra de Nación no quiso recibir a las organizaciones sociales, así que dijo que iba a recibir a la gente para que a cada uno los iba a atender personalmente, bueno, acá estamos con la gente para ver si es que nos atiende, evidentemente, eh, y lo más probable es que no nos atiendan, eh, el problema justamente es que desde hace meses, desde noviembre del año pasado, no hay entrega de mercadería, lamentablemente, sabemos que este 500.000 eh, módulos de navideños eh, fueron escondidos, están pudriendo en algún depósito de Nación, y entendemos que este gobierno eh, ve a la justicia social como una problemática. Así que estamos acá, eh, la gente de los barrios más humildes de la provincia, de la capital de Salta, eh, pidiendo por mercadería para los merenderos, porque somos eh, la ul, el último bastión en muchos casos de un montón de gente que está en, en una crisis alimentaria tremenda y puede recibir un plato de comida o una merienda eh, para los niños con leche, que es alimentarlos, ¿no? Eh, bueno, básicamente eso, estamos esperando que... Eh, la encargada del área nos no reciba, la señora Bellagamba, y bueno, a partir de ahí presentaremos una nota reclamando nuevamente por mercadería en una protesta pacífica, totalmente pacífica, estamos haciendo una fila acá para que nos atiendan, y bueno, si no hay respuesta seguramente las medidas se van a ir endureciendo. Muchas gracias compañero, ¿no? eh, como verán, eh, el hambre se está sintiendo muchísimo acá en la provincia de Salta, no tenemos respuesta, como dijeron los compañeros meses, que no se recibe ayuda de módulos alimentarios, y bueno, la situación es, como la ministra de Nación salió y dijo de que de que los trámites son personales, bueno, decidimos venir nosotros a este lugar para que la ministra bella gama nos pueda recibir, o nos pueda atender, o alguien que esté allí nos atienda. Esa era fanny ¿no? que, que con su habitual tonada salteña pasó de peto velo a vela gamba la verdad que no la está no, no estamos yendo bien con, con, con esos nombres italianos ¿no? eh, bueno también eh, hizo otra entrevista fanny y ya mismo la van a escuchar eh, hola eh, buenos días acá estamos con una, una compañera de la ute ella va a explicar por qué este, estamos haciendo estas medidas y cuál es este, la situación de la provincia de Salta con respecto a la situación de hambre que se está viviendo en todo el país. Bueno, buenos días. Eh, soy Eugenia, de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de la provincia de Salta en la provincia de Salta desde el mes de diciembre aproximadamente y otras organizaciones desde noviembre no estamos recibiendo la ayuda alimentaria para comedores y merenderos de la provincia de Salta y estamos con un desabastecimiento total eh, las ollas están vacías y venimos haciendo movilizaciones y coordinando desde Buenos Aires para poder llegar a algún tipo de acuerdo ya que ellos se cierran que con los proveedores no no hay acuerdo y no cierran el tema de, de los precios Eh, creemos que es importante recalcar el tema de la asistencia a los comedores y merenderos de la provincia de Salta Hoy vamos a hacer una fila simbólica porque así como nos chicañó la ministra de desarrollo social a nivel nacional Diciendo que nos iba a recibir uno por uno y nos iba a dar ayuda uno por uno Necesitamos que los compañeros y las compañeras tengan respuestas respuesta eh... Uh, esperamos eh, algunas respuestas favorables desde acá y como siempre nos vienen a decir que la señorita Bellagamba eh, está de vacaciones y que no nos puede recibir. Así que bueno, acá estaremos esperando hasta que alguien nos reciba. ¿Quién es la señorita Bellagamba? La señorita Bellagamba está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social acá en la provincia de Salta eh, y a cargo del área de mercadería. ¿Ministra? Sí, es ministro. ¿Cuál es su nombre, compañera? Eugenia. Muchas gracias, ¿no? Te Muchas gracias. Hasta luego. Bien, y así se repiten... Ya nos estamos quedando sin tiempo... Eh, estamos pasándonos de nuestra hora habitual... Eh, así se repiten al infinito... Las intervenciones de los distintos compañeros y compañeras... Que las tendremos para el programa del viernes seguramente... Respecto de la respuesta de... las no respuesta de los funcionarios... Eh, de los distintos lugares del país... Eh, es un plan... Tienen el plan de quitarnos el agua... Quitarnos la comida... Quitarnos el oxígeno... Porque saben... Que es lo más insurgente que tiene nuestro pueblo son nuestras organizaciones populares nuestros movimientos populares que sin nada que perder sin nada eh, que que tener que temer eh, están ahí dando las batallas necesarias para la felicidad de todo nuestro pueblo para finalizar algo que también muestra eh, así como al principio del programa decíamos que estos tiempos singulares y ...no son iguales que otros que hemos vivido... ...bueno... Eh, ...también hay un ingrediente que cada vez cobra más relevancia... ...y que es que toda esta lucha... ...esta lucidez... ...en poder entender lo que nos pasa... y poder salir a la calle a dar las batallas necesarias... ...todo esto tiene que ver... ...también con una capacidad... ...de religiosidad popular... ...que atraviesa... Eh, ...como nunca antes... Eh, ...la fe... ...atraviesa como nunca antes... ...la lucha de nuestro pueblo... ...siempre estuvo presente la religiosidad... ...pero hoy aparece con mucha fuerza... ...y eh, entremezclado dentro de... ...nuestra propia gremialidad... nuestro ...nuestra querida unión de trabajadores... ...de economía popular... ...unidad de trabajadores y trabajadoras... ...de la economía popular... ...en la diversidad de las ramas... ...en la diversidad de las líneas políticas... ...que, que lo componen... la diversidad de las organizaciones... ...está enhebrada por la religiosidad popular eso que podríamos decir que es una marca de estos tiempos tener un papa como francisco en el vaticano tiene su reflejo en el sincretismo de nuestro pueblo aquí en nuestra patria en toda latinoamérica con la participación en cada una de las actividades militantes de la fe popular y así fue como cerró la actividad de hoy a la mañana con una increíble marcha que atravesó las 33 cuadras de los compañeros de Misionero de Francisco trayendo a hombro eh, la Virgen de Luján y otras vírgenes más eh, allí tenemos para escuchar dos pequeños audios una es de Pato un habitué ah, de la padre. casa que lo ¿no? que trae sí. traía junto con el gringo Castro la, la Virgen de Luján si lo tenés ahí J ponelo Nada, me da mucha emoción, la verdad que estoy muy emocionado, lo digo con todo el corazón Y nada, me da mucha esperanza y, y alegría que el pueblo de Dios esté en la calle Y bueno, me da mucha alegría también que la quieran tanto a mi mamita, que la llevo al hombro Me da como una cosa muy, muy, en el corazón y en el alma Y como decimos, no separar la fe de la lucha, ¿no? No separamos la fe de la lucha, por eso estamos acá y porque nada, porque es nuestro lugar Y porque Jesús estaría acá, o sea, nosotros hacemos o queremos hacer lo que hacía Jesús Y Jesús estaría acá, estaría en otro lugar, eso es evidente. Jesús estaría acá, seguramente, entre cada uno de los que estaban en esa infinita marcha de hoy. Y para cerrar el programa de hoy, eh, en la misma línea de la religiosidad y la fe popular, las palabras del secretario de culto de la UTEP, Luca Pedró, que esto no es lo que nos decía. manos Bueno, los saludo en esta nueva jornada de lucha, de visibilización, eh, de nuestro trabajo Del amor eh, que tenemos por nuestro pueblo, por los pibes, eh, de nuestros barrios eh, Bueno, hoy estamos haciendo una larga cola de muchas cuadras, casi 30 cuadras Eh, frente a las oficinas de, de la ministra de, de capital humano eh, para visibilizar la falta de alimento en los comedores el gobierno desde noviembre que han cambiado las autoridades eh, no entregan alimentos y ya lo dice el evangelio no tuviste hambre, me diste de comer eh, es eso lo que lo que hoy se está reclamando eh, en esta jornada la comida no puede ser una variable de ajuste. Eh, sabemos que los precios de los alimentos han aumentado eh, estrepitosamente, eh, casi sin techos. Eh, la fruta, la verdura, la carne, eh, casi que han duplicado su valor. Entonces por eso en esta en esta jornada queremos eh, hacer visible esta problemática... Y bueno, la, la ministra Sandra Petrobelo ya la semana pasada había dicho que, que tenía intención y ganas de, de recibir a, a la gente de, que asiste a los comedores. Eh, así que por eso es que hoy estamos acá haciendo esta larga fila a la espera de que la ministra se digne a recibirnos. Bueno. No se dignó. No. Por ahora, somos insistentes, somos creativos. Nuestro pueblo, eh, colectivamente, seguramente va a dar la respuesta necesaria eh, con, con perseverancia con perseverancia va a decir con la paciencia. Más bien diría con la templanza, ¿no? Sí. Eh, porque estamos perdiendo un poco la paciencia. Sí. no Pero Tenemos la templanza de no hacer locuras, de que no nos tomen de cabeza... De, de turco, como decía el otro día Lito, ¿no? que nos vengan ahí a querer mmm, hacer pisar el palito. no uh -huh. sí, La por... templanza es nuestra lengua común, es lo que habla todo el pueblo. No no hace falta que nadie escriba ningún libreto ni ningún relato. Sí, y, y que nadie hable por nosotros. Exactamente. Es, y eso, bueno, hace que también... ...quedemos un poco expuestos en ocasiones... ...a distintos fuegos cruzados... ¿no? ...el famoso fuego amigo... Digamos. ...y que no quieran escucharnos... Es, bueno, eso. ...por eso... Eh, ...para ir cerrando... ...si ustedes están de acuerdo... Eh, ...desde esta desde estos micrófonos... ...de este programa... ...que es una botellita más al mar... Eh, ...insistimos en que... ...nuestras compañeras y compañeros... Eh, ...repliquen la acción de hoy... ...en cada uno de sus lugares que tomen la palabra, que arriesguen una interpretación, que supere que superen con esa interpretación la, la escasa, pobre y berreta interpretación que viene de los medios de comunicación general, donde cada uno va a decir la pavada que se le ocurre, que se están preparando para las próximas elecciones, que se están haciendo campañas, que están haciendo multisectoriales, ...para ver quién es más bonito y quién lleva más gente... ...que hay que arreglar un mamotreto jurídico... ...que, sí, que todo eso eso es algo que eh, no está en nuestro libreto... ...nuestro libreto es lo que vimos hoy en la calle... ...entonces insistamos con esto, no perdamos la esperanza... ...sigamos construyendo este tipo de acciones... ...volvamos al barrio, volvamos a replicar esto con los compañeros y con las compañeras... Eh, y mantengamos en alta nuestra moral y también sobre todo nuestra interpretación de los acontecimientos somos lo que estamos por cambiar el mundo de la política ¿sí? no es que queremos ser un nuevo partido y acceder a la misma estructura de, de, de, de democracia representativa, institucional que ya sabemos que no va más tenemos que seguir profundizando en nuestros territorios nuestras acciones hoy hablamos hace un rato con Channing ...y más temprano con nuestras compañías del Fogón... Eh, ...vamos a resistir... ...generando más trabajo... ...del que ya hacíamos antes... ...para poder, a pesar de que nos quieran... ...quitar el aire, que nos quieran quitar el agua... ...que nos quieran quitar los alimentos... ...vamos a demostrarle que somos... ...peores que las cucarachas... ...miren lo que les voy a decir... ¿Sí? ...saben que las cucarachas sobrevivieron... ...siglos y siglos, hasta terremotos... ...y somos peores... ¿Por qué? ...porque además lo hacemos con amor... Para ellos somos peores, sí y lo hacemos con amor, con cariño y con mucha, mucha fe como tal cual se expresó hoy. Así que, si ustedes están de acuerdo... Hasta no. aquí, Hasta seguimos aquí. el viernes. Seguimos el viernes, uh -huh. sigamos debatiendo en cada uno de nuestros espacios, intercambiemos palabras, intercambiemos textos, no nos dejemos amedrentar por la urgencia que nos pone el gobierno. La urgencia la respondemos con inteligencia colectiva como la de hoy a la mañana. Recuperemos la iniciativa. Les mando un abrazo enorme. Gracias J.R., gracias Moni, gracias Lumi por el aguante. Súper gracias. Eh, a todas las compañías y compañeras del Movimiento Popular Los Pibes, un abrazo gigante por la jornada de hoy. Y a todo nuestro pueblo, la mejor. Chau chau. Con ese. con chau. Ese. chau. Gracias j Antijiles, antigorra y antirruchima, que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos, trato con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan.